que nosotros hacemos. Nuestra especialidad es segundo contacto. Es importante. Resolvemos el papeleo, cómo se pronuncia el nombre del planeta, los lugares buenos para comer... ¡Nada! ¡Nada! Solo esto! ¡Ah! ¡Esto quema! ¡Ah! Ah, ah, ah, ah, hola, sí, soy yo. ¿Qué tal? Sí, Alférez Boimler de la división de Mendel. ¡Encanta la ciencia! Es muy científica. O sea, tus ojos combinan con el color, ¿Entonces? pero con enfoque y dedicación, podrías ser oficial médico en jefe algún día. Para ser alguien que odia los rangos, siempre estás hablando de ellos. ¿No te gusta dar el tour? Los oficiales de mayor rango están arriba. Luego está ingeniería, estaciones científicas, todo tipo de operaciones por aquí. Operaciones, operaciones, operaciones. Bodega, operaciones. Sí, hay como cientos de operaciones. Con tantas operaciones parecemos hospital de urgencia. No, no, en verdad estamos hasta acá. ¿Te gusta el... ¿Y el puente? ¡Claro que lo es! Rutherford es ingeniero. Oh, y acaba de ser cibernéticamente mejorado. Es una importante estación de procesamiento. ¿Eh? Es el acceso al buffer de patrón. Ella lo sabe, pero está... Joder. ¡Mira el texto oficial del recorrido! Y sí, dormimos en un pasillo. Es un poco decepcionante, pero cuando subas de rango tendrás tu habitación. Estamos cerca de las duchas, lo cual es bueno, aunque a veces hay mucha humedad. Y es raro porque las duchas son sónicas. Cuando te instales, reportate con el enfermero Westlake, directo a la enfermería. Le ayudarás. No tiene tiempo para eso. Porque soy su orientador. ¿Nabe? La mejor parte es el núcleo warp. Um, seguida del puente, los torpedos de fotón, las super. Me encanta el núcleo warp. Es lo mejor de todo. Se mete en tu ropa interior y da comezón. ¿Qué? ¿Eh? A ti no. ¿Eh? Oh cielos, a mí me da en todo. El... Ah, no lo sé yo. No. Um... ¡Ah! ¡Guau! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Es una impresionante obra de ingeniería! Así es, porque aprecian a quienes siguen las reglas. Ahora, quien es aburrida, voy para allá. ¿Disculpe qué? Como cinco veces al día. Eso espero, señora. ¿En serio? Es decir, sí. Lo que usted ordene. Disculpe, señora. ¿Ocurre algo malo? No, señora. ¿No? Eh, desmaterialíceme, por favor. ¡Es increíble! ¡Ajá! armas de la federación, ¿cierto? ¡No! ¡Ya estoy cansado de que me estés fastidiando! ¡Quiero que me expliques ahora! ¡Nadie se mueva! Vender tecnología sin el consentimiento de la federación es una violación a los reglamentos 498 y 756 del... ¡Conoce los reglamentos mejor que yo! ¡Aún así te detengo! ¡No soy idiota! ¡Esperas que crea que... ¿Pala y asadón? sabón? ¡Lánzate la araña de los árboles! Eres muy molesta! ¡Abunaste tu puesto! ¿Cómo sabías siquiera que ellos existían? ¿Ahora qué? Ah, sí, pues eso no lo sabía. Cinco, si incluyes Vulcano. Pues yo estaba contando a la Tierra. Alférez Boimler a Cerritos, dos para transporte de. ¡Ah! ¿Estás loca? ¿Aún se los come? Sí, está bien. ¿Qué tal si solo la aturdimos? ¡Arruinar qué leche! ¡Ay, cómo si lo supiera! Lo ¡Mariner! Oye, ¿por qué no ataca tu uniforme? Solo no se ensaña con el mío. ¿Qué ¿Sí importa? Digo que esperemos a que destruya los dos uniformes. No, hay... no. Hay... no hay... ¡Pero estoy desnudo! Tienes que saberlo, he estado monitoreándote. Debo reportar cualquier mala conducta con la Capitán. ¡Son unos héroes! ¡Mientes! La Capitán se esfuerza mucho por nosotros, solo que no tiene tiempo. No tengo que defenderla y no evitarás que yo te reporte. Capitán, le explicaré lo de mi <risa> Soy Boimler, no Bomford. Sí, eso creo. Pasamos todo el día ajustando las antenas de subespacio. Sabe, Es que no recuerdo mucho. Tal vez esa baba que salvó la nave me afectó la memoria. No que yo sepa, mariner. <coughs> Quiero agradecerte, me sentí bien ayudando a esos granjeros Tal vez tú eres poco ortodoxa, pero voy a decirlo La flota es mejor contigo en ella No lo hice Eso es un poco injusto Es pues para tanto Eso no lo puedes decidir ¿Cómo hacer para que se calle? Pero no es lo que nosotros hacemos Nuestra especialidad es segundo contacto Es importante, resolvemos el papeleo Cómo se pronuncia el nombre del planeta Los lugares buenos para comer Nada, nada, solo esto... ¡Ah! Esto quema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 Y es raro porque las duchas son sónicas. Cuando te instales, repórtate con el enfermero Westlake, directo a la enfermería. Le ayudarás. No tiene tiempo para eso. Porque soy su orientador. ¿Nave? La mejor parte es el núcleo warp. Um, seguida del puente, los torpedos de fotón, la super. ¡Me encanta el núcleo warp! Es lo mejor de todo. Se mete en tu ropa interior y da comezón. ¿Eh? Te ve a ti, ¿no? ¿Eh? Oh, cielos, a mí me da en todo, el... Ah, no lo sé, yo. Um... ¡Ah! ¡Computadora el núcleo warp! ¡Guau! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Es una impresionante!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 Dos. Ah, sí, pues eso no lo sabía. Cinco, si incluyes Vulcano. ¿Qué? Pues yo estaba contando a la Tierra. Alférez Boimler, a cerritos, dos para transporte de. ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás loca? ¿Aún si los come? Sí, está bien. ¿Qué tal si solo la aturdimos? ¿Arruinar qué leche? ¡Ay, cómo si lo supiera! ¡Mariner! Oye, ¿por qué no ataca tu uniforme? Solo se ensaña con el mío. ¿Qué importa? Digo que esperemos a que destruya los dos uniformes. ¡No! ¡No!